les adelantábamos hace poquitos minutos que se va a realizar una actividad por Palestina este sábado, diferente a las que hemos venido en las que hemos venido participando, concentraciones, marchas. Esta tiene es una concentración también, pero de poesía. Jornada internacional. Por eso el contacto es con Inés Trabal, que está trabajando en esto y va a estar el sábado. Buen día, Inés. Buen día a todos. Bueno, contanos les decíamos que es de carácter internacional, hay una convocatoria mundial. Bien, eh, sí, te cuento, porque es importante las cosas también como surgen. Eh, a fin de año llegó a Uruguay a Pablo Silva Olasábal, que es un escritor, amigo, periodista cultural desde muchos años, eh, esta propuesta... ...a través de un amigo, a su vez, poeta, Víctor Gómez, Ajá. de Valencia, uh, que ha estado en Uruguay. Y eh, la propuesta eh, es porque alguna gente, como suele ocurrir, preocupada por um, cierta situación, en este caso muy específica... A ver, a ver contarse, sí. Oh, sí. ...y eso de que una cosa lleva a otra y que uno tiene vínculos y al final eh, una idea eh, cuaja, cuaja al punto que formaron lo que se llama el colectivo de poetas de apoyo a Palestina, Víctor Gómez fundamentalmente y eh, otro poeta, Paco Moral de Madrid, y así a través de eh, afinidades, contactos, eh, se empezó a multiplicar esta propuesta que, Lleva el nombre Poesía por Palestina, Versos contra el Genocidio. Yo me enteré, creo que el 27 de diciembre, no tengo experiencia organizativa, viste lo que son las fechas, no fin de año, el desbande de la gente que se va de vacaciones, el poco tiempo, porque la propuesta, como decías tú, es para este sábado, que es 20 de enero, Pero bueno, igual que ellos, dije, vamos a ver. Entonces empecé a escribir a la gente que conocía del ambiente de la poesía, diciéndoles lo que te acabo de contar y viendo cuánto apoyo recogía y en eso de tratar de inventar una manera de hacer, comunicándoles la situación, invitándoles a participar y también a sugerir más nombres, esa cosa como de, de, de multiplicar, ¿no? Claro, claro. Um, y eh, contrario a lo que tenía, es decir, que por todo esto que te contaba eh, no fuera posible eh, tener la actividad que vamos a tener el sábado, la respuesta fue inmediata. Eh, y, y lo mismo... Por supuesto, yo estoy vinculada desde comienzos de octubre con la coordinación por Palestina. También lo planteé allí, inmediatamente llevo el apoyo, tanto perdón el apoyo con con el prestigio, digamos, con el nombre, como eh, de la colaboración en la organización. Y lo mismo... Eh, el espacio feminista Plaza de las Pioneras, a través de Lilian Ciliberti, que incluso como tanto se estaba de vacaciones, se integra recién mañana claro. y dijo que ya ofrecía el espacio. Así que bueno, creo que con eso te doy una idea de eh, cómo fue eh, la precipitación y al mismo tiempo eh, la concreción. Claro. La lista es larga, ¿no?, de poetas. La lista es larga de poetas al punto que no hemos visto el espacio que Lilian nos ofreció, tenemos solo una foto, y es un espacio mediano. <ríe> cuando cuando llegamos a largar el afiche que tiene eh, el nombre de Montevideo, es decir, diciendo que se convocaba la acción poética para el 20 en Montevideo, y al mismo tiempo otro afiche que tiene otra lista larga, que además ha ido creciendo en estos días um, con los lugares que convocan. Inmediatamente se comunicó mucha gente diciendo que quería también participar y ahí nos dimos cuenta de nuestra eh, limitación en el tanto de tiempo, uh, porque ya teníamos 45 poetas y 15 para confirmar, <coughs> Primero le pedimos a los poetas un texto propio, no necesariamente escrito para la ocasión, pero sí que resonara con ella, es decir, que resonara poéticamente, ¿no? no no tenía por qué ser algo literal o muy muy referido a, con especificidades. Hubo un texto de un poeta palestino. Al principio le dijimos hasta cinco minutos. Cuando vimos esto, dijimos Dos minutos máximo, porque la idea es eh, cómo es la poesía, la parte por el todo, que se oiga la voz poética, que sea diversa, que sea colectiva, pero todo no, no existe en ningún lado, no existe la poesía y tampoco va a estar acá, son unos por otros. Inés, eh, buen día. Esta, esta actividad, bueno, hay un montón de ciudades españolas que coincide justamente con una movilización que, que se va a realizar en España eh, en muchísimas ciudades eh, también el, el próximo sábado, pero leyendo la información, eh, más allá de, de los poetas de, de distintas partes del mundo, también se van a dar a, a conocer, ¿no?, eh, eh, pues en este caso, eh, el trabajo de poetas palestinos, ¿no? Obras de escritores palestinos. Claro, eso es, es creo que lo que decía en la propuesta. Un texto propio sí. o un texto de un poeta palestino. Ajá. En Uruguay también va a haber muchas personas que van a leer textos de poetas palestinos y no textos propios. Uh, eso venía desde España ya con sí, una consigna claro. y además hay otra cosa para amplificar todo esto y es que eh, desde el principio la idea era registrar cada uno de los eventos y después editarlo para tener una pastilla, como le dicen, mm. con cada poeta y así, como quien dice también, inundar las redes sociales con poesía por Palestina versus contra el genocidio. Entonces, en las personas a quienes que tuvimos que decir ya somos demasiados, no podemos Qué alargar el evento, sí pueden hacer un video que se va a difundir después de, de él mismo, junto con los demás de las demás ciudades, presenciales o no. El escuchar Eh, poetas palestinos ¿no? que tal vez haya gente que está escuchando que no los conoce a los poetas palestinos pero el que haya poetas y más muy destacados poetas palestinos eh, habla del papel de la poesía y habla del pueblo palestino habla de las dos cosas eh, bajo el sufrimiento que lleva tantos años del pueblo palestino y la resistencia el, el que aparezca esta poesía me parece que habla de, de las dos, ¿no? De la poesía y de los palestinos. Habla de la poesía, habla de los palestinos y me parece también, por lo que he visto, habla de lo que ocurre cuando un evento, una situación, captura la opinión pública. Sí. Que mucha gente empieza a informarse más. Entonces, también es una oportunidad para difundir, como decir tú, la voz de los poetas palestinos y que es lo que más puede comunicar en su elocuencia, digamos, en su particularidad. Um, otra de las cosas que, que ha surgido de España, pero encontró inmediatamente eh, receptividad, es eh, un poema en particular de un poeta, lamentablemente, eh, que se hizo conocido por en estos meses, desde octubre, que se llama Refats Aladert, porque él eh, estuvo emitiendo al aire un poco sus vivencias eh sus escritos y eh, fue asesinado fue en, en eh, principios de noviembre pocos días antes él había difundido un poema que se ha hecho muy emblemático uh, se ha replicado por muchos lados mucha gente lo ha traducido se ha leído de maneras realmente muy sentidas y hace pocos días llegó de España también que habían hecho un díptico con ese poema en inglés y en la traducción en español y nosotros también lo vamos a imprimir y lo vamos a repartir el sábado ¿no? eso para dar ejemplo ¿no? de, claro. de, de, de que como estas cosas son una denuncia son una toma de posición pero también son una oportunidad Muy bueno. Sí, estábamos justamente mientras tú tú hablabas sin ese este leyendo justamente lo, lo, lo de este poema si sí, es, es, es, es realmente es muy muy importante muy muy bueno este toca toca humanamente cosas muy muy difíciles sobre todo lo que está pasando en palestina obviamente y uno se encuentra con, con todo lamentablemente día a día las noticias no cambian son lamentables y y uno lee estos poemas esta actividad y consideramos que es sumamente interesante lo que va a pasar el próximo sábado esperamos que sí eh, creemos en la palabra poética que me parece que es la quinta esencia de lo que es la palabra toda claro. y que es muy importante uh -huh. entonces dar un espacio eh, para, para poder escucharla mejor quizá eh, sea un aporte para cada uno y también colectivo Muy bien, el sábado entonces Este sábado a partir de las 7 de la tarde Agraciada entre General Luna y Aguilar Espacio Feminista Plaza Las Pioneras Abierto a todos, todos invitados Abierto por supuesto, por supuesto Muy bien, no sé si querés agregar algo más No, que les agradezco Porque hay tantas maneras de, de estar Muy bien, muy bien Gracias Inés y hasta la próxima hasta la próxima chau, chau. Chau.